¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien.、Bueno. Arrancando, fue la mañana, modelita.、Bueno, está <risa> bien. Eh, Claudio, eh, ¿es posible que seas candidato a intendente en esa localidad el 25 de mayo?、Eh, sí, sí, por el, por el Partido Justicialista、eh, sería el candidato a intendente, sí.、Eh, ¿Sigue en potencial todavía eso o ya está confirmado? No, ya está confirmado,、uh -huh. oficializado por el intendente actual, Abel Abeldaño.、Uh -huh. eh, así que bueno,、eh, ahora en adelante estamos empezando a trabajar.、Eh, eh, arrancamos, eh, fue la semana pasada, el viernes, así que esta semana estamos empezando a trabajar en, en, en poder、eh, seguir con el armado de todas las cosas. ¿no? ¿Y es algo que imaginabas, que deseabas, que para lo que estás preparado? A ver, contanos. Sí, mire. Mira, eh, con respecto a eso, yo, yo si lo comentaba, en la charla que tuvimos,、eh, yo soy un joven nacido, criado el 25 de mayo, que, que no es la garantía para, para nada, pero bueno, es, es una cosa que uno, obviamente, ser del lugar siempre、eh, es, es algo que uno, va, uno valora, ¿no? Y, pero que, que de, desde el momento que tuve la oportunidad de empezar a participar en política, Eh, lo digo, fue una situación conformar mi familia, empezar a pensar en, en, en el lugar donde yo quiero que mis generaciones vivan y pensar en, en cómo me podía involucrar, sabiendo que, que se puede a, hacer muchas otras cosas y, y estar mejor.、Eh, empecé a participar en la política, habían cosas que me, no me gustaban, no me parecía que eran buenas para el futuro de mis generaciones, y dije: si yo me quedo de la otra d e r e c a simplemente criticando, no. No, no, no, no sirve, no alcanza. Entonces dije: bueno, voy, a, voy a participar, me gusta,、eh, me gusta poder ser partícipe de, de la transformación de las cosas y, y t o m é esta decisión.、Eh, tuve, tuve la oportunidad de, de, de unirme a trabajar con, con Abel en su momento. Abel y Abeldaño, ¿sí? el actual intendente. Abel y Abeldaño,、uh -huh. sí.、Eh, y siempre fue mi,、eh, mi deseo、eh, desde, que, desde que empezamos a trabajar.、Eh, Eh, poder tener la oportunidad en algún momento de llegar, porque bueno, uno ama la tierra en la que vive. Yo siempre cuento que me tocó vivir fuera de 25 de mayo durante dos años、eh, y realmente es, es un lugar en el que yo、eh, o sea, tengo, tengo mi corazón acá. Así que, así que bueno, un poco va por ahí, va por ahí toda la, la intención. Y bueno, y de, me ha surgido que durante el, mucho tiempo me encontré con trabajando con. Eh, en, en el sector turístico hotelero,、eh, y de ahí repuntó la idea de, decir, de, de empezar a investigar, ¿no? de decir, eh, era del lugar y había muchas cosas que no conocía de 25, me, me puse en el compromiso de c o n o c e r empecé a investigar, empecé a ir a la biblioteca, empecé a, a, bueno, a revisar documentación de un montón de cosas, y me encontré con un montón de recursos que había, tenía la localidad y que se podían potenciar. y... Y, y empecé a trabajar en este proyecto de, turístico. Así que bueno. Y,、eh, y Claudio, ¿qué,、eh, ¿qué edad tenés y cuál ha sido tu recorrido político? Quiero decir, ¿en qué momento te acercaste al peronismo?、Eh, ¿Con qué dirigente、bien. te sentís identificado? Yo.、Eh, me... Queda tengo 36 años, tengo. ¿sí? Y, y empecé a participar. Bueno, a mí siempre me. Me, me, me llamó mucho la atención、eh, la, la doctrina partidaria del Partido Justicialista. n o、eh, Y bueno,、eh, cuando tuve la oportunidad de empezar a acercarme,、eh, empecé a conocerla, empecé a, a interiorizarme más. Y, y bueno, de ahí、eh, empecé a involucrarme más con las acciones de, del partido o y b u e n y dentro de la gestión también. Entonces, por ahí viene todo este, este deseo. Eh, Claudio, eh, ¿hay consenso para que vos seas el candidato o ¿No, no va a haber internas ahí en 25? Mira, eso, eso、no、lo, hasta ahora no lo sabemos, pa, por, lo que, por lo que parece,、eh, la verdad que es un tema para, todavía para resolver en, en no, adelante. o sea, no... sea, Pero la verdad no me quiero adelantar a decir nada respecto、bien. a ese tema, sinceramente. Bien, bien, bien.、Eh, bueno, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, des,、eh, decir, si no, gracias eh, por eh, estos minutos con Kermés. No, no, bueno, gracias a ustedes. Simplemente、eh, decir que, que bueno, este es,、eh, es una, el, esta democracia tan linda n o que nos permite a, a todos como ciudadanos poder participar, e、eh, es un lindo ejercicio, que está bueno involucrarse, que. Que, se, eh, que requiere un, un compromiso grande, es que estar dentro de una gestión realmente es, conlleva mucha responsabilidad y mucho,、eh, es un desafío grande, y, y más cuando realmente uno quiere hacer las cosas bien y, y quiere realmente honrar a la gente que, que, que pone su confianza en, en uno. Así que encaro ese desafío con, con ese optimismo y esa, esa fe de que, de que se puede lograr. Como transformar y trabajar para la, la transformación del lugar que uno ama, y, y creo que esa es la pasión que tiene que m o t i v a r t e、eh, principalmente. Eh, la, la política, uno es un, una persona que, de paso, y que, que, que en ese paso tiene que tratar de dejar lo mejor y, y, de, y dejar el mejor ejemplo, porque detrás de uno hay generaciones y ese, que d e p e n d e mucho de lo que nosotros hagamos, ¿no? para recuperar y mantener siempre. El, el prestigio y la importancia que tiene la democracia dentro de, de cada país. Bien, Claudio, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, Camila.